Capítulo 10 La Opulencia del Absoluto La Suprema Personalidad de Dios dijo, Vuelve a escuchar, oh Arjuna, el de los poderosos brazos, como tú eres mi amigo querido, para beneficio tuyo voy a seguir hablando, y voy a impartir un conocimiento que es mejor que lo que ya he explicado. Ni las legiones de semidioses Ni los grandes sabios conocen mi origen ni mis opulencias, ya que, en todos los aspectos, yo soy la fuente de los semidioses y de los sabios. Aquel que me conoce como el innaciente, como el que no tiene principio, como el supremo Señor de todos los mundos, solo Él, que entre los hombres está libre de engaño, se libera de las reacciones de los pecados. La inteligencia, el conocimiento, la ausencia de duda y engaño, la indulgencia, la veracidad, el control de los sentidos, el control de la mente, la felicidad, la aflicción, el nacimiento, la muerte, el temor, la valentía, la no violencia, la ecuanimidad, la satisfacción, la austeridad, la caridad, la fama, y la infamia, todas estas diversas cualidades de los seres vivos solo son creadas por mí. Los siete grandes sabios y antes que ellos, los otros cuatro grandes sabios y los manos, los progenitores de la humanidad, provienen de mí, nacidos de mi mente, y todos los seres vivos que pueblan los diversos planetas descienden de ellos. Aquel que está verdaderamente convencido de esta opulencia y poder místico míos se dedica al servicio devocional puro. De esto no hay ninguna duda. Yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Todo emana de mí. Los sabios que saben esto perfectamente se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. Los pensamientos de mis devotos puros moran en mí. Sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio, y ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí y en conversar siempre acerca de mí. A aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Para otorgarles una misericordia especial, yo, morando en sus corazones, destruyo con la deslumbrante lámpara del conocimiento, la oscuridad que nace de la ignorancia. Arjuna dijo, tú eres la suprema personalidad de Dios, la morada suprema, lo más puro que existe, la verdad absoluta. Tú eres la persona original, trascendental y eterna el innaciente, el más grande de todos. Todos los grandes sabios, tales como Narada, Asita, Devala y Vyasa, confirman esta verdad acerca de ti, y ahora tú mismo me lo estás expresando. Oh, Krishna, yo acepto totalmente como cierto todo lo que me has dicho. Ni los semidioses ni los demonios, oh, Señor, pueden entender tu personalidad. En verdad, solo tú te conoces a ti mismo mediante tu propia potencia interna. Oh Persona Suprema, Origen de todo, Señor de todos los seres, Dios de los dioses, Señor del universo, por favor, háblame en detalle de tus poderes divinos, mediante los cuales estás omnipresente en todos estos mundos. Oh Krishna, oh Místico Supremo, ¿cómo he de meditar constantemente en ti y cómo habré de conocerte, oh Suprema Personalidad de Dios? ¿En qué diversas formas debes ser recordado? Oh Yanardana, por favor describe de nuevo detalladamente el poder místico de tus opulencias. Yo nunca me sacio de oír hablar de ti, pues cuanto más oigo, más quiero saborear el néctar de tus palabras. La suprema personalidad de Dios dijo, «Sí, te hablaré de mis esplendorosas manifestaciones, pero solo de aquellas que son resaltantes, oh Arjuna, pues mi opulencia es ilimitada. Yo soy la superalma, oh Arjuna, que se encuentra situada en los corazones de todas las entidades vivientes yo soy el principio el medio y el fin de todos los seres de los Adityas, yo soy Vishnu de las luces yo soy el radiante sol de los maruts yo soy Marichi y entre las estrellas yo soy la luna de los vedas yo soy el Sama Veda de los semidioses yo soy Indra el Rey del Cielo. De los sentidos, yo soy la mente. Y de los seres vivos, yo soy la fuerza viviente, la conciencia. De todos los rudras, yo soy el Señor Shiva. De los yaksas y rakshasas, yo soy el Señor de la riqueza, Kubera. De los vasos, yo soy el fuego, Acni, Y de las montañas, yo soy mero. De los sacerdotes, yo o Arjuna, sabed que yo soy el principal, Vihaspati. De los generales, yo soy Kartikeya, y de las extensiones de agua, yo soy el océano. De los grandes sabios, yo soy Brigu. De las vibraciones, yo soy el trascendental Om. De los sacrificios, yo soy el canto de los santos nombres, Yapa. Y de las cosas inmóviles, yo soy los Himalayas. De todos los árboles, yo soy el árbol baniano, y de los sabios, entre los semidioses, yo soy Narada, De los Gandharvas, yo soy Chitra Rata, y entre los seres perfectos, yo soy el sabio Kapila. De los caballos, sabed que yo soy Uchaisraba, que se produjo mientras se batía el océano para obtener néctar. De los elefantes señoriales, yo soy Ayavata, y entre los hombres, yo soy el monarca. De las armas, soy el rayo, entre las vacas, soy la surabi. De las causas de la procreación, soy Kandarpa, el dios del amor, y de las serpientes, soy Vasuki. De las nagas de muchas cabezas, yo soy Ananta y entre los seres acuáticos yo soy el semidios Varuna, de los antepasados difuntos yo soy Ariama y entre los agentes de la ley yo soy Yama el señor de la muerte entre los demonios Daitias yo soy el devoto Pralada entre los subyugadores yo soy el tiempo entre las bestias yo soy el león y entre las aves yo soy Garuda, de los purificadores, yo soy el viento, de los esgrimidores de armas, yo soy Rama, de los peces, yo soy el tiburón, y de los fluyentes ríos, yo soy el Ganges, de todas las creaciones, o oh Arjuna, yo soy el principio y el fin, y también el medio, de todas las ciencias, yo soy la ciencia espiritual del ser, y entre los lógicos, yo soy la verdad concluyente, de las letras, yo soy la A, y entre las palabras compuestas, yo soy el compuesto dual, yo soy, además, el tiempo inagotable, y de los creadores, yo soy Brahma, yo soy la muerte que todo lo devora, y soy el principio generador, de todo lo que está por existir, entre las mujeres, Yo soy la fama, la fortuna, la manera fina de hablar, la memoria, la inteligencia, la constancia y la paciencia. De los himnos, del de Sama Veda, yo soy el Brihat Sama. Y de la poesía, yo soy el Gayatri. De los meses, yo soy Marga Shirsha, noviembre-diciembre. Y de las estaciones, yo soy la florida primavera. Yo soy también la apuesta de los tramposos, y de lo espléndido, soy el esplendor. Yo soy la victoria, yo soy la aventura, y yo soy la fuerza de los fuertes. De los descendientes de Vrishni, yo soy Vasudeva, y de los pándavas, soy Arjuna. De los sabios, yo soy Vyasa, y entre los grandes pensadores, soy Ushana. Entre todos los medios para suprimir lo ilícito, yo soy el castigo, y entre aquellos que buscan la victoria, yo soy la moral. De las cosas secretas, yo soy el silencio, y yo soy la sabiduría de los sabios. Además, oh Arjuna, yo soy la semilla generadora de todas las existencias. No hay ningún ser móvil o inmóvil que pueda existir sin mí oh poderoso conquistador de los enemigos mis manifestaciones divinas no tienen fin lo que te he dicho no es más que un simple indicio de mis infinitas opulencias sabed que todas las creaciones opulentas hermosas y gloriosas brotan tan solo de una chispa de mi esplendor pero ¿qué necesidad hay, Arjuna? De todo este conocimiento detallado, con un solo fragmento de mí mismo, yo estoy omnipresente en todo este universo y lo sostengo.